empiezo con el nombre de Allah el clemente el misericordioso di oh muhammad él es allah el único señor de toda la creación y el único que merece ser adorado allah el eterno no ha engendrado ningún hijo ni ha sido engendrado y no hay nada ni nadie que se asemeje a él.